Es la división Mix Deportes, con el periodista Emir Lara. Información presentada por... Gol Gym de Venezuela. Aquí están los resultados del fútbol en la cancha Altamira. El desarrollo del fútbol en la zona sur, específicamente en las canchas Altamira y Araguanéi, se llevó a cabo el pasado fin de semana y de la mano de la organización Un Proyecto para Todos, a cargo del profesor Jesús Marchand. Era la sexta jornada de la categoría Sub-55, donde Altamira le ganó a Club Deportivo Varaure 3 por 2, mientras que Villaraure y Coposa igualaron a uno. El partido entre la cortecita Fútbol Club y Varaure fue suspendido, Ahora, en la segunda fecha de la categoría sub 50, Campolindo le ganó a la Fortaleza dos goles por uno. Zona Sur y Deportivo Páez igualaron a uno. Y San Vicente cayó ante Villaraure con resultado final de 6 goles por 0 Este espacio deportivo cuenta con la cobertura constante de la señal de interés deportivo en portuguesa. Anótate en la división Mix Deportes. Envía tu programación deportiva al 0412-038-8613-MEX-92.